Estamos acá digamos dentro de la educación formal de la ESFA, este acompañados con alumnos eh, docentes de la escuela de la universidad del comahue este personas bueno que van a empezar a, a seguir llegando que están dentro de los de los programas de la radio refugio eh, más que nada lo que queríamos es este, hacer digamos una charla entre todos eh, de las bondades de Eh, y las cuestiones que está trabajando el área hoy en día, educación o formal en la localidad. Y entre ellas, bueno, por ahí hablar un poco sobre los proyectos que el área este, están se está vinculando con las instituciones del medio. Entre ellas, bueno, estamos con convenios y acuerdos ya firmados en, desde hace más de, de 15, 20 años y nuevos con IDEB, INTA él eh, crea la agencia de desarrollo microregional, las dos universidades del Comahue la de Río Negro con las cooperativas este, de la zona las escuelas primarias, San Javier también y entre ellos bueno, lo que estamos definiendo este año son las políticas nuevas de trabajo a nivel comunidad entre ellas ya hay varios proyectos que se están formulando este, con las mujeres rurales que es una de las líneas digamos, de trabajo que tiene fuerte el área Eh, con la mujer rural para, bueno, definir digamos este un trabajo de producción de comercialización en la zona y también eh, con la línea de género ¿eh? que está fuertemente hoy en día eh, trabajando el área bueno, el área está compuesta por este, bueno, por mí que soy el coordinador del área y dos animadores rurales uno de ellos que ya se jubiló hace poquito que fue uno de los mentores y que llevó el, el tema de la radio y el refugio está acá en la escuela se jubiló y bueno el cargo de él este está congelado no, no ha salido todavía eh, nuevamente para ser cubierto es algo que todavía se tiene que empezar a trabajar con educación y después bueno está este maga que por está dando vuelta que es la reanimadora rural y bueno estamos tratando de sostener el área que es uno de los, de los puentes de comunicación que tiene la escuela hacia afuera, digamos, ¿no? El área de educación no formal es este la puerta abierta y visible que tiene la escuela para poder mostrar todas las actividades que tiene este establecimiento. De allí que nace esta área, digamos, ¿no? Que es de capacitación y vinculación. Eh, entre ellos, bueno, ustedes sabrán que nos han visto siempre participar de la mesa de la Spuidevi, digamos, ¿no? El área es una de las que lleva adelante como mesa organizadora de la Spuidevi, y donde bueno, la escuela muestra todas sus actividades. Pero, bueno, lo que yo quería, digamos, demostrar es esto, la importancia que tiene el área, eh, porque, digamos, convoca muchísima cantidad de gente del medio. Eh, no solamente de esta zona, sino que con San Javier también. Hemos tenido yo una charla con este Garaglia, que es el, no me sale nunca el nombre, el comisionado de, de San Javier, para empezar también a, a poder... Este, programar actividades y proyectos con ellos eh, si bien no hay nada tan pactado pero sí hay un poco como de, de, de preocupación ¿no? porque en esta de estas políticas de así que que se vienen bueno no queremos dejar de mencionar que ya dejar un cargo sin, sin cubrir es una preocupación Y este la radio El Refugio tiene, digamos, gente que la está trabajando desde hace un tiempo, ya hace como cinco años, que son los programadores y que llevan a cargo, digamos, la parte también pedagógica dentro de la escuela, que de hecho muchos alumnos y muchos docentes trabajan con la radio, y ven que es la, la bondad, digamos, de la comunicación hacia algunos alumnos que tienen problemas, este tal vez para comunicarse con sus pares o para poder sortear un un tema o una evaluación, la radio sirve, y nos han venido a decir que este es un, un lugar, digamos, donde el alumno pueda desarrollar este, algunas estrategias que les aseguran aprobar las materias, que no es un punto menor. Eh, ¿qué, otro, ¿Qué otros indicios les, les han dado a ustedes para, para pensar, bueno, que, que peligra el, el cierre de, de esta radio que, que tanto bueno conecta, como vos decís, la escuela eh, a la comunidad y viceversa? Sí, eh, me parece que lo más importante es saber que el sostenimiento de, los, de, los, este, de la gente que está dentro del, de la radio, como por ejemplo los programadores, están, digamos, sostenidos a través de horas cátedras que tenía, la que tenía el área. Eh, esas horas, por una cuestión de, de, de cambio, digamos, de estructura institucional, eh, podría llegar a caerse esas horas entonces la propuesta que, que deberíamos llevar o que tendría que seguramente el Ministerio traer es el sostenimiento de esta gente que está a través de la radio con un paquete de horas o con cargos este, sabiendo que si se pierde digamos la continuidad de la radio dentro de la zona, este, de la localidad y también urbana porque es, es un nuevo paso que tenemos ...a través de un, de un aporte que está haciéndole debe para pasar la antena... ...y los enlaces para que todo Viedma pueda escuchar la radio también... este ...dejarían de existir, digamos, ¿no? Si, si el Ministerio no aporta, digamos, lo que tiene que, que sostener... este ...a nivel de horas o cargos en la radio... ...bueno, no podría ser lo que es hoy en día, ¿no? Que es sostenimiento de muchas actividades en la zona local... ...ustedes, bueno, nos han acompañado siempre... Eh, lo que es pedir a la radio refugio en varias actividades este, tanto de la localidad de Deville como también en la zona urbana y después bueno, la radio pertenece a la educación no formal, también desde la escuela pero de sostenimiento dentro de esta área entonces eh, me parece que no se habla de, de un peligro sino de las bondades que existen dentro de esta área y la importancia que tiene este la radio este a nivel local y urbano Yo quería dejar eso en claro eh, porque, bueno, el, las políticas de, de achique este, no, no las voy a inventar yo, digamos, se están viendo todos los días y no creo que podamos hacer una excepción a esto. Entonces, un poco es eh, decir esto y que quede, por ahí, en claro ante todos, ¿no?